Donde aparte de colgarte el programa en cuanto concluya para que tú lo puedas escuchar y lo puedas disfrutar cuando a ti más te guste. También te vas eh, vas a estar eh, informado de todas las noticias referentes a la música de Euskal Herria. También como no subiremos y estamos haciéndolo subiendo algún videoclip de grupos de Euskal Herria. Y también como no alguna canción, alguna novedad que nos llega a Euskal Música. Todo ello... En el facebook.com barra Música, Berriozar y Ratia, la página en las redes sociales de este tu programa de Euskal Música, tu cita con la música local, la música de Euskal Herria, cada jueves, cada fin de semana, entre las 6 y las 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia, 100.8 FM. En el programa de hoy, entre otros, vamos a escuchar a Skakeitán Vamos a escuchar a Governors en directo con ese álbum que grabaron ya en su día en directo Y también, como no, escucharemos el nuevo trabajo discográfico de la formación Anestesia El álbum circutic Espiralera Y también tenemos una novedad, el segundo trabajo discográfico ...de la formación Vicio... ...el álbum se hace llamar Videac... ...ha salido en septiembre... ...o sea, hace unos días... ...y eh, pues reúne... 16 temas... ...en los que rima a rima... ...y verso a verso... ...recorren la profundidad... ...de los sentimientos... ...la reivindicación... ...y la crítica... ...es el nuevo trabajo discográfico... ...para la banda Vicio... ...y también como no tendremos un hueco... ...para las noticias... Y para la agenda de conciertos de estos próximos días Todo ello durante estos próximos 90 minutos Aquí en el 100.8 en Berriozán y Gratia En Euskal Musicas Y vamos a abrir boca, vamos a abrir lo que es el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer con una banda ya legendaria en esto del panorama de Euskalerria. Hablamos de la formación Seiurté, que mediante su nuevo disco titulado Espalak, el grupo Seiurté pues nos presenta su más compacta sonoridad hasta la fecha. Un gran paso adelante. Era bien conocida la capacidad de Seyurte para poner en vuelo melodías brillantes sobre brases instrumentales sólidas y con el hundia Pero con este nuevo trabajo discográfico, con Spalak, el grupo ha conseguido el más allá Y las virtudes tanto melódicas como rítmicas que ya conocíamos aparecen ahora más unificadas que nunca en este nuevo trabajo discográfico Banda compuesta por Iñaki Elorza a la guitarra, por Ekain Elorza a la batería, por Julen O'Arbea Skoa a y por Jokin Elorza a la guitarra y a la voz nos quedamos con este nuevo álbum nos quedamos con el álbum espalak y del te traemos los temas run movie y bandera surya con ellos con sei comenzamos el programa de hoy de eucar música también Sonando dos de los temas incluidos en el nuevo Trabajo discográfico para esta banda Para 6 Seyurte, los temas Rodmobi y Bandera Surya ya no nos vamos con un poquito de rap Y además nos vamos con una novedad Que nos ha llegado esta semana Al programa Euskal Música Es el álbum titulado Videa Caminos Que es el segundo trabajo de la banda Vicio, una banda Que comenzó en el 2010 Cuando Gorka, Yo y Odey Empezaron a rapear juntos Aunque hacía unos años que Gorka y Odey Componían letras, la idea de formar Un grupo de rap surgió sola al Fusionar sus versos con las bases Yo. La ilusión y las ganas de unir el rap y la euskera crearon vicio en ese año, en 2010. En 2013 publicaron su primer álbum, titulado Pausus Pausus, fusionando la reivindicación con un estilo de música oscuro y aportando a su vez diversidad al rap en euskera. Ahora, en el 2015, regresan al panorama musical con este su segundo larga duración, titulado Videak, y en el cual te puedes encontrar 16 temas, entre ellos el tema gure barrenetatik etema berriz ere. No badaz ezta semana en Euskal musika, la musika rap de Bizio. Zer izane naiz zer naiz zernintzen! kaldera asistenzialen linboa ni biltzen eguna nola gaua handena ez dalaua baina lehen araua da inorrez dela amiltzen lurrera joan dako, malkoak eskuz biltzen gauzak ez dira ikusten ez badira sentitzen baite ez duenak ez du sufritzen baina sufritu ez duenak ikasten aldu bizitzen azala entzuten badakigullada ez dakigunada begirada bat ez mamia aditzen jakin nahi zukitzen dugu jakin ez unkitzen gara inorbetiko bada Ez betiko iltzen Konprenitzen Hame txaker ditzen, kezkaker dira Zer da denboratzo iltzen Abiar biziko da Abiar sortuko den atzo ere zen. Utsuneak osatzen gaitu Osotasunak usten gaitu Aitu zikloan jarraitu Inoizasiez dena ezin da amaitu bakotzak bere sarrma, bakortzak bere karma jakin mina beti izan da arma zorionaren bilatzai esuttsu atxeema nahi baduzu segi zure erroetan barna gure barreren etatik Iten bide denakheluga zaen etatik Bide berienak Sanangoen etatik Paoso zuzenak Edienzia tcharren Etxeko sabayan ez da falta izarrik Gauza batzuk argi dira ez da erran beharrik Iakin nahi nuke egiten dugun Irri elkarrekin eta negar bakarrik Dolua ez da inoiz erraza horatzen Joanako horatzen, maitea gogoratzen Naizainitzek pentsatu hasi naizela zoratzen Minak erakutsi dit, posa baloratzen Sinezten ez nuena, sentitu nuen barda Barnean dudan karga, harintzeko beharba Baina ez naize baik eta erori Guztia dakien hori ignorante bat da Andi ustez antzua ikusi bi eta askori Iotenak zure pentsamendua ez da ongi Ador defenda zarzu zeure arrazo jori erantzuna Bat edobi Ai orai ez duteu sespero Gai doai bere zirik balego Dorbere autua da bai bidean segizkero Joanak topatzea gero edo egotea zai Ikuste dutez dela kasualitaterik Inork ez duela sortzen kasualkik alterik Ez den gisa nahi gabe jarritako katerik Bediko itxiko den aterik Gure barrenetatik Irten bide denak El sala gau ere nekes egunero les esta kinola visita u kala porres indifernuaren sol bere eto la soriona kadu de sancion iribatez delicatua bere batua langabesian hipoteca tua kara tua naskatua la beritobatean arrapatua eguna pasasiren iak ondoren factura Barruan gehitzen joan ziren Haze ezustekoak ah, jaso zuenean Bankuaren ohar bat gutunen artean Momentuan sentitu zargoria Orduan okezen zen historia Galsorian putzuan eroria Nola gorde bizioso baten memoria Denbora joan eta bukatu zen epe aldu zen kaleratzea gindua betek zeko humea Kalera irten zen herri eta usoko jendea Etxea defendatze gozortuz gizakatea Babatean pin pun, zea raio Bertatik katera ziren hoge bat zibailo Aziziren kolpeka amoruz beteta Gauzatu zituzten hainbatatzi loketa Ostikoak banatu ziritzi ziren atera Aginduak bete sakur zintzoen on Hon arte zina da ba. Bacuenjoca era, ostera bebetico, historia perpera, beste buka erarik ric palsen. etxeak dituzte saltzen, no la nai, ipini salgai, espira la esta bucazen. Ningorra su en mere si si corra. E sere sean nichis de un status altxorra, gure laguna ri e masiro ten colpe corra, dana que nduo La música rap de vicio que nos vamos con algo más, eh, digámoslo así, alegre, algo más divertido, algo más para bailar a estas horas de la tarde, ya que nos vamos con la banda Skakey Tan, que tras el disco Ouch, Gabeko en Ouch en 2012, publicado hace ya casi 3 años aproximadamente, Skakey Tan vuelven con más fuerza que nunca a presentar su nuevo trabajo, Orekariak, que está compuesto por 10 canciones que combinan melodía y Ska, rock y reggae Nada más empezar, se nota que el grupo ha vivido Una evolución desde el disco Aotsh, Gabe, Cohen, Aotsha eh, Hablando un poquito de la biografía Diremos que a los dos años del inicio De la banda, publicaron la maqueta Sky Ketan en 2010 Su primera experiencia de estudio eh, No obstante, la personalidad del grupo no se definió Completamente hasta que salió a la luz Aotsh, Gabe, Cohen, Aotsha en 2012 Ahora, dos años más tarde Es decir, el año pasado, en 2014 Edita lo que es su segundo teléfono Trabajo discográfico Ore Cariac, En el cual te puedes encontrar temas como Iraganeko y Maita Sunari Que son los dos temas que vamos A escuchar a continuación aquí en Euskal Música en Berriozari Ratia Gurek bainekin muturrezko, bidek urutzea Guruak olorez zureztazen, asistaik gureta Eta bita jaren kolpearen, zaporek arraza Teren zasko atapatean, bomba batara maat Tu vela, ver tan beldorra. Ilusió que yo taigo coció Suena pachanga, suena baile, este nuevo trabajo discográfico de Sky Ketan, Ore Kariak. Y de ellos nos vamos con Anay Arrebak, una formación que, bueno, pues eh, tienen un largo bagaje, largo e intenso. Nice Rosat, Trigger Travis, Hosey Lowly, estos son los grupos en los que han, pues, estado estas eh, personas antes de sacar adelante este nuevo proyecto musical, que nace en 2010, Rockeros Haciendo Música Disco. Esta propuesta, así como renovadora y vintage, y sobre todo bailable de New Wave, disco y post-punk, eh, pues imprimió mucha frescura en la escena musical de Euskal Herria. La maqueta fue una explosión de confeti y mala hostia, digámoslo así. el primer larga duración de 2012, eh, incluye mucho baile, pero quizás para evitar infartos, sacrifica parte de la urgencia de su debut y multiplica su carácter bailable. Transcurridos dos años largos desde entonces... Estos hermanos-hermanas se han dedicado a buscar sus raíces anteriores a la distorsión y a la velocidad y han editado este nuevo trabajo discográfico compuesto por nueve canciones en la cual la electrónica hecha con maquinitas de los 80 está cada vez más presente en la propuesta de este cuarteto. A Nai, a Rayback. Nos quedamos con los temas Agurtu Nasasu y Sorteona o Padisut. Zalak zure irudia ikustean Zure kinamestu dut gauan dan Ta atzo ere Abesti alzuretzako egindu Zalak zure Ze chita La música de la maquinita de los años 80, la música funky, la música electrónica, nos vamos con caña, nos vamos con fuerza, nos vamos con la banda Governors, que ha cerrado un ciclo, este grupo, con la presentación de su nuevo trabajo discográfico, una banda que fue puesta en marcha durante 2006 en Arrasate, Guipúzcoa, y la excusa intención era no perder su enlace con la química de los ritmos discográficos. Crudos, Governors contiene una buena dosis de serotonina para guardar la fuerza de las canciones en el sistema nervioso, o eso lo que decían... Al eh, pues eh, presentar este álbum El álbum eh, Quinto trabajo integrado por DVD y CD Se ha grabado en directo Con el título de tiempos de Fuego Governors ha puesto en manos de sus seguidores Por medio de una votación en las redes sociales De Governors la posibilidad de elegir 10 de los 20 temas que contiene El DVD Las canciones ganan en poderío bajo la supervisión Y el visto bueno de gente que gira Alrededor de Governors J.Sang, Jorge Moro Paco, Eloy e Íñigo Subisarreta Son los componentes De Governors en este álbum en directo eh, Un álbum Con el cual, lo dicho, ponen eh, Cierre a un ciclo Y nos comentaban que también Que pues van a planear tranquilamente Lo que van a hacer de aquí hasta El 2017, pero por lo menos cerra Cierran un ciclo Con un auténtico disco En directo, con temas como Paradiso bailará o Vértigo Bueno, ¿por las que discorcóvate kingoas? Ponela solo accent dude. Ze cosorrera y hacen no mm, reconozcan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 Comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de la semana y a la agenda de conciertos para estos próximos días en la sintonía de berriozar y Roquia en el programa Euskal Música en el 100.8 de la FM, como lo hacemos cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Cita que también tienes el fin de semana, sábado y domingo, pero eso sí, en repetición. En la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde Ya sabes, cada semana Euskal Música Compartiendo contigo lo mejor de la música local La música que se realiza en Euskal Herria en 90 minutos Comenzamos con las noticias y lo hacemos con la banda Corronchi Que se va a meter de lleno en la grabación del CDDVD de Sobre eh, su nuevo proyecto El proyecto se llamará Corronchi Danchan, con colaboraciones excepcionales, músicos y un montón de bailarines. Tal y como anunciaron en mayo, el nuevo trabajo será publicado de cara a la Feria de Durango, a la Durango Coastocca. Garay Penerá Arte es el último disco de Oliva Gorriac, la formación de Marquina Shemein, se despide con disco y gira que concluirá en un gran festival a final de año con un soberbio disco de punk rock el quinteto argumenta que ha cumplido ciclo y que lo deja con este gran trabajo discográfico Galay Peneda Arte, de la banda Oliva Corriake Desde el pasado martes 22 de septiembre La banda Utsa ha comenzado con una campaña de crowdfunding En la página web de carenacarena.eus Para así poder financiar su cuarto disco Amnesia Y hablamos de la formación de victoria Gasteiz Sarpa Que ha editado su nuevo trabajo discográfico Aire Berria Y que te lo puedes descargar completamente gratis en sarpa.bancamp.com En la página de Facebook del programa facebook.com barra euskalmusicaberriozarirratia tienes el enlace para dicha descarga, la descarga del nuevo trabajo discográfico de Sarpac. Y nos vamos con los conciertos, ya que Betagarrick y el sonido de la metralla estarán este sábado 3 de octubre a partir de las 9 de la noche en la Sala Totem de Atarrabia. Será la presentación de una nueva edición del Hattor rock Las entradas ya están a la venta en la Rico Taberna, el Infernito y el Basahound Taberna por 7 euros. En taquilla te costarán 3 euros más, 10 euros. Seguimos con el sábado 3 de octubre, ya que a partir de las 11 de la noche en la plaza de Salvatierra estarán el último que cierre, Zarpazo a Cicatriz y Karilak Ogeitasei. Nos vamos hasta el sábado 10 de octubre, a partir de las 10 de la noche en Durango, más concretamente en escurdi estarán Ichiaren Semiak y Esian. Ese mismo día, el sábado 10 de octubre, a partir de las 11, en la plaza Arisgoit y de Ovasauri, estará la formación de Iruña Vendetta. Un día más tarde, el domingo 11 de octubre, a las 11 de la noche, también en la misma plaza Arisgoit y de Ovasauri, estarán Gobernors e Ichiaren Semeak. Y nos vamos al sábado 31 de octubre, donde a partir de las 11 de la noche, en el frontón de Irurzún, estarán Ichiaren Semeak caótico y triquicio y acabamos con el concierto de despedida de Oscorri el 7 de noviembre a partir de las 8 de la tarde en el Baluarte de Iruña ese será el concierto fin de gira, el concierto de despedida de Oscorri después de casi 40 años en activo te recuerdo para que vayas eh, consiguiendo entradas el día 7 de noviembre a partir de las 8 de la tarde en el Baluarte de Iruña Y este domingo 4 de octubre se celebra el kilómetro Act 2015 en la localidad de Usurvil. Entre otros grupos tendremos a Labrit, tendremos a Keska, tendremos a osavi tendremos eh, a las formaciones también Odolaren Minchoa, De Seguin, Anaya Rebac o Esian también estarán por ahí, Oreca TX o también tendremos a Triquitaque y a Perilac, o sea, un día completo en la localidad de eh, de Usurbil en la edición de este año 2015 del Kilómetro AK y con la canción del Kilómetro AK cerramos lo que es la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de esta semana lo dicho, lo hacemos con la canción de este año 2015 del Kilómetro AK, te recuerdo, este domingo 4 de octubre en Usurbil Gatxunk lotzen gaion narira gatxunk gatxunk lotzen gaion gatxunk gatxunk lotzen gaion narira gatxunk gatxunk lotzen gaion lotzen Aritira, aritira ari.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 Y la fuerza de Anestesia que ha vuelto este grupo tan renombrado en la escena de Euskal Herria está de vuelta, nada más y da menos que tras 26 años de anda dura y 9 de este que publicaron su último trabajo discográfico, el cuarteto de Zarauz, ha preparado 13 nuevas canciones y pocas presentaciones lo hacen falta al grupo que con este último llevan 9 trabajos de estudio, dos maquetas, Anestesia Cerebral y Moralidad y un EP, Toki Berean y 5 LPs CDs, Gorrotuaren Hautxan 1993 Eranchun en 1995, Gu en 1997, Ultracomunicach en el del 2000 y el primero editado por Bomberenea e Kinchak y en el 2006 cerraban con terapia. Ahora, lo dicho, eh, han vuelto a la carga esta gente, Anestesia, con este nuevo larga duración, circultic Espiralera, y ahí estábamos escuchando los temas Dronea, Guerra, Macurra y Amech fábrica. Y de la música cañera contundente de Anastasia nos vamos con el nuevo trabajo discográfico de El Boni Incandescente. Javier Hernández Boni pone la leña con estas 19 canciones que completan el que es el segundo trabajo de su carrera en solitario. Recordamos que en 1992 publicó su álbum debut Peligroso Animal de Compañía. Y hablando un poco de uno de los dos temas que vamos a escuchar Cuchillas es es una denuncia sobre la situación en la frontera con África. Tema potente pero con Algún matiz diferente en su arranque Este disco tiene dos partes Tiene dos CDs, una parte la eléctrica Y otra parte la acústica, la más Intimista, nosotros nos quedamos con La más eh, cañera, con la eléctrica Con el primer CD y nos quedamos Con los temas titulados Explosivo Y Cuchillas Música Y después de escuchar dos de los temas incluidos en el segundo trabajo discográfico en solitario del Boni el álbum Incandescente, los temas Explosivo y Cuchillas, nos vamos con el segundo trabajo discográfico de una formación que nos llega desde Aibar. Ellos hacen llamar Puro Relajo, el álbum se hace llamar Estas pa' mi viejo, un álbum en el cual te puedes encontrar un montón de rancheras, un montón de mexicanas, son en total 16 canciones y lo que vamos a escuchar, los temas El Mariachi y El Último Trago, ya sabes... Que cada jueves, cada fin de semana, eh, dedicamos todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, e en todos sus estilos musicales. Y lo dicho, nos vamos ahora con ello, nos vamos con rancheras, nos vamos con mexicanas, con el segundo larga duración de esta banda de Ibar, puro relajo. soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy ay ay ay ay ay ay mi amor. ay amor hay mi morena de mí. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay mi amor Ay, mi morena de mi corazón a tocar guitarra me gusta cantar el son puro relajo me acompaña cuando canto mi canción me gusta tomar mis copas lo mejor también el tequila blanco con su sal de sabor ay ay ay ay ay ay mi amor ay mi morena de mi corazón ay ay, ay La botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas ya de veras Que difícil tener que dejarte Que sienta que ya no me quieres Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente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 Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos con la música de puro relajo, vamos a ponerle el punto y final al programa de hoy de Euskal Música, la sintonía de Riosar y Ratia en el 100.8 de la FM, no donde recordarte que hemos escuchado a Seyurt, ¿eh? novedad esta semana, el nuevo trabajo discográfico de la formación Vicio, también han sonado Sky Ketan, Anay Arrebak, Gobernors, Anestesia, Bonnie y Puro Relajo. Hemos eh, hecho un repaso a las noticias más destacadas de la semana y a la agenda de conciertos para estos próximos días. Recordarte, eso sí, que el sábado 3 de ...de octubre a partir de las 9 de la noche... ...en la Sala Totem de Atarrabia... ...la presentación de la nueva edición del rock ...con dos eh, grupos encima del escenario... ...como son los grupos Beta Gary y el sonido de la metralla... ...y un día más tarde, este domingo 4 de octubre... ...durante todo el día en la localidad de Usurville... ...la nueva edición del Kilometro Ac de este año 2015... ...y nos vamos a ir con Ruper Ordorica... ...nos vamos a ir con un álbum del recuerdo... ...más concretamente... Nos vamos a ir con un álbum en directo grabado más concretamente en el Café Anchoquia de Bilbo. Dos días estuvieron grabando el disco 26 y 27 de octubre. Después salió en formato eh, Digipack CD más DVD con el álbum, lo dicho, grabado en directo en el Café Anchoquia de Bilbo. Nos quedamos pues con el tema titulado Aguraren Lesioa. Uno de los temas incluidos en ese álbum del recuerdo de Ruper ordodica e Indirecto. Nosotros nos escuchamos dentro de 7 días aquí en el 100.8 de la FM en Berriozar y Ratia. Y recuerda que ya sabes que en la página de Facebook, facebook.com barra euskalmusica Berriozar y Ratia, te puedes encontrar las noticias más destacadas de la semana, así que durante estos 7 días, hasta el próximo jueves, te vas a quedar bien informado con todas las noticias, videoclips, eh, temas, bueno, de todo. Un poquito en lo que se refiere A la música de Euskal Herria Lo dicho, nos escuchamos Dentro de 7 días, agur El Tokirako Pider sinai ean dabil aguraren leziua aguraren leziua bere alde batek baiet dio ezetza erriz bestiak ez da aixa komprenitzen aguraren leziua aguraren leziua Celro je zuutanani Beτι i deat ratia en el 100.8 def en